En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Cada uno debe aportar lo que sabe y puede. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué puedo aportar? Solo sé que no tengo respuestas, ¿eh? pero solo sé que en las siguientes horas ¿eh? tengo que contarles ¿eh? lo que solo contar. No voy a ahondar en la herida. No les voy a contar una realidad incómoda. Voy a hablar de todo, de mil cosas menos de esa. Todo se va a arreglar. Tú eres más fuerte de lo que te han hecho creer. Todos lo somos. El miedo no es el camino. El miedo nos hace débiles. El camino es la esperanza. No convertir nuestras vidas en una tumba. Que nada ni nadie nos quite la luz. Que nadie apague nuestros sueños. Saldremos adelante. Vamos a vencer. Esta carrera sí es importante. Es la más importante a la que nos hemos enfrentado. Vamos a ganar con esa luz que nada ni nadie nos debe quitar. Ya vale tristeza, ya vale dolor. Vamos a volver a ser lo que éramos. No nos dejemos vencer. Dicho esto, no dejéis de soñar. Levantar el pecho y el corazón. Acabamos de comenzar. Esto es La Rosa de los Vientos. Saludos en de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Concibla Casa Sola... En la condirección, Miguel Jurado, el frente de la parte técnica, Javier Sevillano, en redacción y producción. Y no, no vamos a hablar de lo que todo el mundo habla. Deseamos evadernos y evadiros. Desde ahora mismo, hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy estamos en, desde ahora, desde las 12 y estamos hasta las 4 de la madrugada. Evidentemente cambian las cosas. Se adecua a la programación de cero, Hoy estamos, insistimos, entre 12 y 4 de la madrugada. Y lo hacemos ahí con una etiqueta con almohadillas rosavientos. Almohadillas rosavientos. Vamos a hablar, entre otras cosas, de profecías, de adivinar el futuro, que no solamente se puede hacer, sino que esas intuiciones sobre lo que va a pasar y sobre lo que nos deparará, el tiempo nos pueden ayudar. Os vamos a hablar también de la inteligencia de los animales y la inteligencia de los insectos. Y de crímenes y rituales, un tema que vamos a tratar, sus investigaciones, nos va a contar Manuel Carbellal, aquí, en el Círculo Secreto de La Rosa de los Vientos. Oh, sí. Y atención, políticos y espías, el poder y el espionaje se quieren y se necesitan, y lo vamos a contar aquí, en Bateria Reservada, con Fernando Reda, Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. La relación entre los políticos y el espionaje ha sido siempre difícil. Unas veces por la complicada personabilidad del gobernante, como es el caso del presidente estadounidense Trump. Otras parecían que eran perfectas, pero en realidad el político servía a intereses espurios, como fue el caso del ministro francés de Defensa, Charles Ersneu. Y algunas veces la desconfianza carece de solución, pues el gobernante tiene derecho a una información que algunos le querrían vetar, como es el caso del vicepresidente Pablo Iglesias en España. Nos metemos en ese veranjenal. En un rato. Nuestra mente, lo que pensamos, eh, consejos eh, que nos trae aquí en Eureka. Bueno, Martínez. Y la actualidad eh, del sitio Marte llega, como siempre, con José Manuel Escribano. Y ración de historia. Hablaremos esta noche de esoterismo nazi. Las creencias mágicas de este movimiento que destrozó el pasado, que destrozó el siglo XX. Hablaremos de este asunto con José Gregorio González, un periodista muy querido por todos nosotros. Como querido estar también un personaje que vamos a tener esta noche, Carlos Montero, que acaba de publicar un libro sobre los nazis en España. Lo dicho, hoy tenemos edición especial en La Rosa de los Vientos en versión extendida Hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada con todo lo que hemos contado hasta ahora y muchas otras cosas. Y por supuesto, con señales del fin del mundo. Y por supuesto, con pistas, con concurso. Esta noche nos cuenta esas pistas para averiguar quién es el personaje oculto, como siempre Silvia Casasola. Y las pistas nos dicen que nos dicen... Pues nos dicen muchas cosas, pero yo quiero mandar un cariñosísimo saludo, besitos a todos nuestros oyentes que están ahí en sus casas, que están haciendo lo que nos están mandando de intentar protegernos de este contagio nosotros aquí, aunque estamos en la emisora eh, pues eso, intentando haceros pasar este ratito lo mejor posible estamos manteniendo las distancias entre nosotros, ¿eh? o sea que estamos lo, lo cual reconoce que te cuesta a ti mucho con respecto a mí. Muchísimo yo soy muy besucona, muy de abrazos muy de contacto y estoy incluso atándome las manos para no tocarme la cara pero reconozco que, que hay que normalizar pero dentro de eh, cumplir esas normas así que pues nada, mucho ánimo a todos que como decía Bruno pues De esto va a ser casi como algo para anécdota a la hora de contar, porque estamos viviendo un momento histórico, eso es así. Oye, y me ha encantado ese instante que ha sido justo, justo cuando llegaba la emisora y estaba todo el mundo aplaudiendo a los sanitarios de nuestro país. Y sí, hemos salido todos a los balcones. A... a homenajearles. Eso ha sido absolutamente... Bonita, la muy bonito, y... muy bonito. Están haciendo un esfuerzo encomiable y la verdad es que hay que seguir pues, las pautas y nada, eh, poquito a poco lo iremos consiguiendo. Y ahora vamos con el concurso. Bueno, esta noche nuestro concurso va de escritores, además escritores que están de aniversario, pero no un aniversario cualquiera, no. Están celebrando su centenario, unos el centenario de su nacimiento y otros el centenario de su muerte. Y aquí va la primera pista. ¿De quién estoy hablando? Si fue pionero en muchas cosas y un auténtico cronista de lo que acontecía a su alrededor. O sea que lo que está pasando ahora mismo lo estaría contando fijo. ¿Quién puede ser? ¿Benito Pérez Galdós? ¿Isaac Asimov? ¿O Miguel Delibes? En rosa.vientos, 0es repito, rosa.vientos, onda 0es o con almohadilla rosavientos en Twitter, decidnos quién de estos tres personajes tan importantes, Benito Pérez Galdos, Isaac Asimov o Miguel Delibes, es quien se oculta esta noche. Muchísimo ánimo. La 1 y 13 minutos comenzamos en La Rosa de los Vientos.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 para tener otro tipo de cerebro. Y así podríamos pensar que otra vida inteligente en otros planetas o en otra parte de, de la galaxia... Pueden tener otra forma y otro aspecto totalmente en distinto en no Humano bien. Claro, como en el caso de los, porque claro. en, en los pulpos, hay otra forma de, de verlo. Nos comenta una cosa con un mensaje con Almedia Rosaventos en Twitter, Giuseppe Telo, me gustaría que lo comentaras, eh, lo, que, lo que dice. Dice lo siguiente, una cosa es ser...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 entre comillas, de lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, en un parking de Nueva York, si Nueva York o Washington, se observó que los cuervos esperaban a que a la gente se les quedase monedas, las cogían, las metían en las máquinas de vending para conseguir chocolatinas y se las comían. Ese comportamiento no es un comportamiento de prueba sí, y error. Eso se han visto, sí, como sí. que echar la moneda.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 ...es infer, de inferir algo, deducir algo... ...y eso es un componente ...racional, reflejo. entre comillas... No, no, razonal, claro. de, ...de inferir, es decir, si yo hago esto... ...porque... ...solo hacen los huesos, por, por ejemplo. ejemplo... ...entonces, ese tipo de cosas... ...que pensábamos que era la inteligencia... Eh, solo correspondía a nosotros, se nos ha da dado cuenta que el reino animal... ...pues es muy inteligente... ...y muy inteligente en algunos aspectos, mucho más que nosotros... ...esto también puede significar que... ...ahora los reyes de la evolución... ...sí, somos los humanos...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 ¿Qué quiere decir? Que uno de los dos le dijo al otro... De alguna forma se va. había comunicado. La primera comunicación entre seres eh, no humanos, no será entre alienígenas, será seguramente entre petacios o delfines. Entonces, lo que lo usa es que un delfín le decir al otro vamos a hacer este ejercicio, porque claro. el, el entrenador le dijo, haced lo que queráis, pero hacerlo juntos. Hicieron el mismo ejercicio. Claro, que los dos haga lo mismo, la, la, la voltereta a la vez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 Y que nos a la comunidad científica a no veros sorprende más lo, lo que son capaces de hacer. Por lo tanto, no podemos decir a alguien para minusverarlo, para insultarle. Ya no le podemos decir, con lo que nos has contado, no le podemos decir... Tienes inteligencia de mosquito, porque no, no, no está varito, ¿no? O, o, o los peces, que también están tienen esa leyenda negra. O memoria de pez, tienes memoria de pez, pues no no, no, no, no. no vale tanto, ¿no? ¿no? No, es verdad, evidentemente, por dentro de sus rangos, pero lo que nos sorprende es que eh, tradicionalmente la ciencia decía, esto era, los animales funcionan con castigo, de castigo, esto no lo haces o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 Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Programa especial esta noche, edición extendida de La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado a las 12. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. De 12 a 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en la historia de Don Muchas cosas por delante, muchas, muchas infinitas, vamos a tener en unos instantes en materia reservada. Vamos a hablar también de crímenes esotéricas en el círculo secreto. Vamos a hablar también de la mente humana en Eureka. Vamos a tener también la, la actualidad en el mundo del cine con José Manuel Esquivano en su Key Home. Vamos a hablar de historia, de historia de los nazis y muchas cosas más. Javier Sevillano nos contará... Las señales en del fin del mundo. Hoy La Rosa de los Vientos es edición deluxe, totalmente. La 1 y un minutos. Continuamos y continuamos recordando pistas, dando más pistas para conocer quién puede ser el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos ofrece Silvio Casasola. Pues mira, le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando de un escritor, que además es un escritor que celebra en 2020 su centenario, que fue pionero de muchas cosas, a la vez que contaba lo que, aconte lo que acontecía socialmente Manuel, a su un escritor que celebra el centenario este año, habla de ti. No, él está en el nodo, déjale tranquilo. Bueno, atentos, Ella ¿eh? hemos dicho la primera pista, que era de quien estoy hablando si fue peonero, que hacía como de cronista de lo que acontecía a su alrededor. Pero la segunda pista, a ver si os lo deja más clarito, es quién puede ser si la naturaleza y el, cal y el campo fueron muchas veces protagonistas de sus novelas. Y os damos tres opciones de escritores. Benito Pérez Galdós... Isaac Asimov y Miguel Delibes. Ya sabéis que en Twitter, almohadilla rosavientos o en el correo rosa.vientos.es, rosa.vientos.es, podéis escribir y decidnos cuál de los tres puede ser. Y entre todos vosotros, los que acertéis, uno ganará un detalle del programa. Así que nada, ánimo y mucha suerte. Y es que esta noche ya está con nosotros también Manuel Carvellal en el círculo secreto, nos va a hablar de crímenes rituales. Pero antes tenemos en materia reservada, vamos a conocer algo más sobre el mundo del espionaje y sus polémicas políticas. La rosa de los vientos en onda cero.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 Lo que, lo que se sospecha hasta tal punto que cuando eh, se llega esta información al, al director del contraespionaje llega cuando ya se ha muerto mm, se murió en el, en el 90 llega en el 92 eh, él ve tanta, eh, tantos datos mm, diciendo que realmente este, a, a, podía ser un agente ruso que se lo cuenta a Mitterrand eh, todavía presidente entonces Mitterrand ¿qué es lo que le dice?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 aunque lo dudo Fernando Roda, muchas gracias hasta semana que viene un abrazo Cuídate. fuerte, chao en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa esta semana ha cambiado la vida de todos Sigue la evolución paso a paso en Onda Cero. Vamos a conectar en directo con el Palacio de la Moncloa porque acaba de empezar la comparecencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez después de la reunión del Consejo Europeo. Lo escuchamos en directo. Pero también tiene una dimensión económica que se ha tratado hoy. Vamos al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Buenos días, ministro. Buenos días. Que aquellos eh, progenitores que la empresa no le puede ofrecer soluciones de trabajo presencial, que pueden solicitar una compensación de ingresos por el tiempo que van a tener que pasar en casa y que será a través de una prestación de la Seguridad Social. Vamos a hablar con Ignacio García Garzo, que es director de la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados. ¿Hay algún riesgo de que los supermercados en España queden desabastecidos? No hay ningún riesgo. No, no hay ningún riesgo, lo han oído. ¿eh? En estos momentos es Salvadorilla, el ministro de Sanidad, comparece en directo, ahí está Mercedes Gracias. Pascua. Hola, en directo, Salvadorilla está saludando, si os parece, le escuchamos, escuchamos. A él por pronunciar medidas. Datos que hemos recuperado con vigencia, el seleccionador español de baloncesto, Sergio Cariolo, está en su casa de Toronto, en 40 Hola Sergio, buenas noches. Bueno, buenas noches aquí. Ahí buenas tardes porque son las 6 de la tarde. ¿Qué tal, buenas tardes? Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras onda0.es.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 toda la actualidad con rigor y fiabilidad. Hoy los medios ya se llenan de llamamientos a la responsabilidad personal, a los deberes más que a los derechos. Que tengo al teléfono al consejero de Sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid. El consejero Ruiz Escudero, le pido aclaración de algunas de las medidas que toman ustedes para que toda la opinión pública pueda entender de qué hablamos. Hoteles medicalizados, residencias de mayores medicalizadas, exactamente esto qué significa. Bien, esta medida se toma en previsión. Esa persona que está en aislamiento, ¿qué vida tiene que hacer? Voy a preguntar directamente a una persona que es médico y que está en esa situación aislamiento. Cualquier persona con síntomas catarrales leves que viviese en Madrid, que le consideraba caso posible. Buenos días, Fernando Doneda. Buenos días, Carlos. Sí. pongamos en orden los asuntos o el asunto en sus múltiples vertientes que tenemos encima de la mesa. España, presa del coronavirus y sus derivados. La nueva vida cotidiana que nos ha atropellado a todos y a la que no queda otra que adaptarse haciendo lo que está en nuestra mano. Escucha a Carlos Alsina en más de uno. La actualidad con rigor, fiabilidad y solvencia. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, la rosa de los vientos. El círculo secreto. And you fall to the las creencias se pueden llegar a matar y se puede morir por las creencias descends, hoy esta noche en el círculo secreto hablamos de crímenes rituales y lo vamos a hacer con manuel carballal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 sí que es, el eh, la cuaderno de eh, campo. que es un cuaderno de campo es eh, tu trabajo pero estos son tus investigaciones crimen ritual y rito criminal ¿qué estructura tienen estos crímenes? homo pues cada uno es diferente en realidad todos los crímenes son diferentes no hay dos bueno, crímenes iguales evidentemente pero tiene un esquema ¿no?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 A, a la primera persona que se encontró así fue su hija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 Escuchamos eh, un cortecito, la sí, música. porque la música la es muy buena, las procesiones abacuas, profesiones, abacuas sí. con los íremes son muy chulas. Y esto es una de esas procesiones. Y Espera con Pablo poco cuando entran vale, vale, los tambores vale, vale, sagrados vale, que esos la la calle. En estas en estas religiones los tambores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 La rosa de los vientos en onda cero my strength Machine de My is Pistas, datos y para conocer el personaje oculto de esta noche Me ha parecido escuchar una parafonía Bueno, recordamos que es escritor, nuestro personaje Que además celebra su centenario, que es un amante de la naturaleza y los campos Y aquí va la tercera pista Recordamos que además pues vamos a estar hasta las 4 Con lo cual hoy, como hemos empezado a las 12, tenemos 4 pistas ¿De quién se trata? ¿Si quedó muy triste cuando murió el amor de su vida? Las opciones que os damos son Benito Pérez Galdós, Isaac Asimov o Miguel Delibes. En rosa.vientos, 0es si escribís al correo o con almohadilla rosavientos si participáis en Twitter. ¿Quién puede ser? Delibes, Galdós o Asimov. Mucha suerte a todos. Venga, ánimo. Almadilla Rosavientos eh, Podéis participar eh, Por cierto Hay muchos eh, mensajes Casi siempre Soy yo el culpable Cuando soy en la lata Pero todos eh, Los mensajes Y todo Con Almadilla Rosavientos Lo comentáis muchos Esta vez No he sido yo El de la lata ¿Quién ha menudo. podido ser? ¿Eh? ¿Quién ha podido ser? Pues he sido yo, yo? No He sido yo En esta ocasión No tengo lata <risa> Tengo botella Continuamos. Tiene otras cosas, tiene otros virus. Hablamos de esoterismo nazi. La rosa de los vientos en onda cero. ¿Te gusta? ¿Te gusta? <risa> Magia, ocultismo y sociedades secretas en el tercer Reich.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 El elegido fue creciendo con, con el tiempo y se vio a sí mismo como uno de esos héroes de las óperas de Barney que, que tanto admiraba y que tanto le fascinaron la, la, durante la, su juventud. La, la, la fortuna, José Gregorio, y ¿Mm? que también, independientemente de lo que tú dices, de su carisma, su oratoria, llega el momento adecuado, la situación económica, pues eso, la claro, situación social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 En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4, La Rosa de los Vientos, Eureka, encontrarnos a cercanos al callejón Señales del Fin del Mundo y resolvemos el concurso de esta noche, el personaje oculto. Últimas pistas, últimos datos, ¿hay ganadores, Silvia? Pues mira, los tres protagonistas de esta noche son muy populares, grandes escritores que además dejaron huella. Y en este 2020 están celebrando los tres su centenario. Asimov celebró el 2 de enero su nacimiento, Benito Predgal 2 el 4 de enero su muerte... Pero el personaje de nuestro concurso es doblemente protagonista. El 17 de octubre se cumple el centenario de su nacimiento y el pasado 12 de marzo se ha cumplido 10 años de su fallecimiento. Eh, realmente es una reflexión muy, Oye, bien. Eh... muy triste. ¿eh? Muy triste porque esto de los animales eh, no solo es grave, Eh, sino que también es eh, incierto no sabemos bien por dónde va a tirar por dónde va a salir lo de los animales ¿por qué digo esto? la lectura del prólogo de Ortega y Gasset al libro del conde de Lleves es de una sabiduría Magnífica Bueno destacamos su faceta Como defensor de los animales De la naturaleza Es un auténtico pionero Lo sabemos todos Al igual que su denuncia de la España vaciada Estamos hablando de Miguel de Libres Él puso especial énfasis En contar lo que acontecía en las zonas rurales Como curiosidad comentaros de él Que no pretendía ser escritor, que comenzó como caricaturista en el diario El Norte del Castilla y por morir del destino, pues bueno, empezó a escribir sus primeros artículos, después se hizo el director del periódico, y como chocaba con la censura franquista, pues decidió plasmar en sus novelas lo que no podía hacer a través de sus artículos de periodista. Bueno, pues así todos que fue lo que ganamos, pues a un grande, a un grande de la literatura española. Y el ganador de esta noche, ¿quién puede ser? Pues ha sido Penélope, que ha participado en Twitter y su arroba es ametsayraikiz. Así que envíanos a rosa.vientos, arroba, onda0.es, tu dirección. Y oye, mucha suerte porque te ha tocado un detalle de la rosa quiero correr tanto que a veces eh, pues eh, me cuelo y digo cosas eh, con el micrófono y si alguno lo ha molestado perdón disculpas las de tres y nueve minutos ahí eh, continuamos es hora de hablar de la quimera de otra vida Lo que no supimos expresar el Y seguimos hablando del esoterismo de nafi. De y lo hacemos ahí con un investigador con Carlos Montero Que ha seguido muchísimo este asunto Un segundo De alterar el destino Y de la fábrica de hielo El Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Y ya estamos eh, con él, Carlos eh, Montero Rocher. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Carlos, eh, nos ha sorprendido con este libro, pero es que quienes eh, te conocemos eh, sabemos que la historia y sus huecos, eh, sus eh, piezas eh, por rellenar, te apasionan. ¿eh? Pues sí, yo soy... Hay, hay quien me llama el chico de las historias raras. Sí.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 un miembro de, de los cuerpos de seguridad, ¿no? De la policía, en este caso, de la, de la Guardia Urbana, que se llamaba entonces también la, la, la Guardia de Asalto. Y ahora nos sorprendes con un trabajo que se titula La España del Tercer Reis. Se encuentra en Ediciones de Cidonia, un libro en donde muestras con documentos cómo muchos nazis, especialmente científicos, llegaron a nuestro país después de la Guerra Mundial, incluso antes. Sí, hablábamos antes de la importancia, ¿no? de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 El Callejón del Escribano. El cine es grande y el cine va a poder con todo esto. Con José Manuel Escribano aquí en la Rosa dos Vientos, el Callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Aunque estamos? hoy ibas a estar en Málaga, ¿qué ha pasado con el Festival de Málaga? <ríe> pues el Festival de Málaga se lo ha llevado por delante el dichoso coronavirus, Bruno. Como tantas y tantas cosas. El Festival de Málaga... Hombre, eh, eh, habría empezado ayer, antes de ayer viernes... La decisión se tomó el martes, no es muy grave, porque el martes seguro que no tenían nada preparado, de manera que, pero de una manera o de otra, pues nos hemos quedado sin el festival, nos hemos quedado sin los premios fotogramas, los premios platino, que iban a ser primeros de mayo, no hay pases de prensa, no hay rodajes, no hay salas de cine, todo cerrado, Bruno, de, mame, de manera que esto es... Eh, algo así como la zona cero del cine y de tantas cosas en la vida por culpa del dichoso coronavirus Hablando de cine, me estoy acordando ahora de la película Apocalipsis de Zombie, parece eso sí, ¿eh? sí. Tantas y tantas películas, ¿no? Eh, contagio, estas... Bueno, eh, esperemos que no, ¿verdad? Porque estas películas tan apocalípticas, algunas de ellas parten ya de una humanidad desaparecida con un par de supervivientes por ahí, ¿no? De manera que no, parece que esto no es así, pero de todas maneras es una situación verdaderamente seria, verdaderamente grave. Porque ahora mismo había en marcha muchos rodajes, se esperaban pases... Claro, claro. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Se ha paralizado el cine también? Absolutamente, eh, empezamos porque los pases de prensa que teníamos acordados se fueron anulando uno detrás de otro, a continuación ya llegó claro la suspensión de toda actividad, el cierre de los cines ya con el estado de, de alarma eh, presente y por supuesto los rodajes todo lo que supone una concentración de personas, de, pues de más de uno y de más de dos, y lo que no suponga estar en casa, también se han ido todos al garete, ¿no? Y premios importantes, como te decía, los premios platinos, los premios de todo el cine latinoamericano, tenían ya fecha, tenían ya escenario, tenían todo, primeros de mayo, pues se han tenido que suspender, veremos a ver si aplazar o pasar ya directamente el año que viene. El mundo del cine paralizado. Y hablando de gente importante, recordamos a uno esta noche... Pues sí, recordamos a Max von que se nos ha ido esta semana, un grandísimo actor, no, no solo físicamente, un gigante de la interpretación. Bueno, nació en el año 29 en Lund, en, en Suecia, se dio a conocer, recordemos por su papel en el séptimo sello, la película de Berman, en la que el caballero que era él jugaba con la muerte. Esta partida de ajedrez ya se sabe siempre cómo termina, claro. También fue el padre Merrin en El exorcista, la película de William Friedkin, y esos son dos de sus 160 papeles, con Irma Berman, 13, pero también con John houston con Cindy Pollack, David Lynch, Woody Allen, hizo Jane y sus hermanas, con Ridley Scott, Martin Scorsese, Billy August, Wim Wenders, es una nómina interminable, Lee Bullman, Steven Spielberg, y también con Juan Carlos Fernadillo, nuestro director español, eh, con el que rodó aquí en España, Intacto, en el 2001. Bueno, desde el año 49, cuando debutó con Solo una madre, de Alf Schioberg, Hasta el año pasado, que hizo Ecos del pasado con el director griego Nicolás Dimitrópolos, pues una carrera llena de éxitos y sobre todo llena de reconocimiento reconocimiento unánime a una calidad, una fotogenia, una presencia, también una voz realmente insustituibles, uno de los grandes pilares de la historia del cine sueco, europeo y mundial. Más conocido un personaje importantísimo en la historia del cine, como quiere ser importante esta película es la crítica, el comentario. Esta noche escuchamos el tráiler de la película La canción de los nombres olvidados. Puedo tu tiempo, mod. Le enseñará, él es genio Quizá pueda darle clases Si quedan en Londres Regreso a Varsovia con mi esposa y mis hijas Si encuentro a alguien que se encargue de David Lo dejaré aquí ¿Tú tocas? El piano Un poco Yo soy genio Te ayudo Tú serás un poco genio Hacemos buen equipo, ¿sí? Es un Niccolo Galeano, filho. Fabricó este violín en 1735. Feliz bar Mitzvah, David. Otra vez. El cine y la música, inseparables. Y esta película lo demuestra. Uno es pues sí. una cosa sin la otra. Efectivamente, una vez más, esta película lo demuestra. La canción de los nombres olvidados. La película de François Girard producida por Robert Lantos, Lesla Fontaine y alguno más. El guion es de Jeffrey Kane y los protagonistas Tim Roth, Clive Owen, Saul Rubinek. Bueno, el, el director, el canadiense François Girard, es un veterano director y también guionista, apasionado por el espectáculo y sobre todo por la música. Ha realizado cortos series, documentales y ocho largometrajes, entre ellos Sinfonía en Soledad, un retrato de Glenn Gould, El violín rojo, Seda, sobre la novela de Alessandro Varico, y el coro, además de distintas óperas, como por ejemplo Parsifal, y, y esto no es normal en un director de cine, también dos grandes espectáculos del Circo del Sol, Zed y Sarcana. Bueno, en la canción de los nombres eh, olvidados, la música vuelve a ser protagonista. Envuelve la vida de David y Martin desde que son unos críos. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, David, sus padres y hermanas, llegan a Londres huyendo de los nazis desde su Polonia natal. El niño, de nueve años, se queda con la familia de Martin, que tiene su misma edad, se hacen amigos, prácticamente hermanos, y David empieza muy pronto a destacar en su ciudad adoptiva por su innato talento musical, es un verdadero genio del violín. Pasa el tiempo y cuando parece que va a llegar el momento de la consagración ante el público, David desaparece. La vida de Martin desde entonces tiene un solo objetivo, encontrar a su amigo. Y años después, cuando es un respetado profesor y experto musical, repentinamente un encuentro fortuito hará que se le presente la posibilidad que siempre había estado esperando. Oye tocar una pieza a alguien con tanta maestría que comprende que solo ha podido tener un maestro, David. Martin entonces intensifica la búsqueda sin importarle tener que recorrer medio mundo y además que nadie entienda su empeño. Sabe que debe resolver el misterio que arrojó a David de su lado, poder así contestar a las preguntas que lo han atenazado tantos años y conseguir al mismo tiempo rescatar a su amigo de los fantasmas que han convertido su vida en un infierno. Bueno, son seis los actores que encanan a los dos protagonistas en las diferentes etapas de su vida, aunque el mayor peso reside en Luke Doyle y Missa Hanley, los críos que inician el relato y viven, aunque de refilón, los avatares de la guerra, y, por supuesto, en Clive Owen y Tim Roth, los personajes adultos. Estos son los encargados de lidiar con la tormenta de sentimientos que los arrastra, los separa y los funde al mismo tiempo. Como dice Martin, cuando se dispone a emprender la búsqueda, Yo soy todo lo que él tiene, y esa intuición tiene el relato de sentido. La canción de los nombres olvidados, quizás una película desigual, ciertamente, pero llena de intención. Es un canto amargo, es la música que trata de rescatar la memoria del terrible holocausto. Es, en la película, el dolor del niño que se ve separado de sus seres queridos, sabiendo que no los volverá a ver. Y es también la muy interesante fotografía que vuelve a los personajes en sintonía con sus emociones y, como no, la música. Como es lógico, Girard ha prestado especial atención a este aspecto y ha encargado la partitura al gran Howard Shore, el compositor de grandes filmes, de Scorsese, de Cronenberg, del Silencio de los Corderos, del Señor de los Anillos, ganador de tres Oscars. Aquí ha creado... Una banda sonora sensacional, íntima, solemne, arrebatadora. Lo mejor de la película. La canción de los hombres olvidados, ¿eh? el título de la película, el comentario, la crítica esta noche de José Manuel Esquibano en su callejón. El mundo sigue, nada puede con el mundo y nada puede con el Super 10. Vamos con la lista. Nos situamos en el puesto número 10... Bueno, pues cayendo tres puestecitos en su segunda semana, El Hombre Invisible, la película de Leigh Whennell, con Elizabeth Moss de protagonista. En el nueve... Broadshot, un estreno en la lista. Primera semana para la película de Dave Wilson con Vin Diesel en el papel que antes era del cómic y del videojuego. Bloodshot. En el 8. La trinchera infinita, película española de Arregui, Garaño y Goenaga 14 semanas en la lista repitiendo posición en esta semana en el Super 10 en el siete, eh. The Gentlemen, los señores de la guerra sube 3 puestos desde el 10 al 7 los señores de la mafia, perdón la película de Guy Ritchie con Matthew McConaughey Hugh Grant y un extenso reparto para hacer las delicias del espectador En el 6... Película de la semana, directamente al 6, Howard, el nuevo Disney, la nueva película de Dan Scanlon, una película de animación realmente estupenda. En el puesto número 5... Pues la otra película española de la lista, Lo que Arde, la peli de Oliver Laxe, con Amador Arias, Benedicta Sánchez, 13 semanas, nada menos, en el Super 10, y repite posición. En el 4... Y ya repiten todo porque no que nos mueva. Joker, la peli de Toffinis, la película más veterana de nuestra lista. 23 semanas en el Super 10. En el 3... Vida Oculta, película estupenda, sensacional, difícil, pero magnífica. De terres Malik, con August Dill, Valerie Pastner, 5 semanas en la lista. En el 2... Pues 1917, una película bélica que es mucho más que una película bélica Sam Mendes la ha dirigido, y Charles Sandman, John McKay son los protagonistas A un pasito del Super 10, nueve semanas en la lista ¿Y el hogasalto puesto número uno? Pues vuelve a ser para Parásitos, doble corona ya, 20 semanas en el Super 10 La película ganadora de todo este año Bon Jong-ho, ya lo sabemos, aunque no le conozcamos, es el director de esta magnífica película Estos días eh, nos tenemos que quedar en casa, con lo cual eh, no podemos ir al cine. Eh, recomendamos aquí siempre la gran pantalla, pero en esta ocasión, bueno, pues hay muchas plataformas, hay forma de ver el cine pues sí. y de pasar muy bien con el cine sin movernos de casa. Ahora es el momento de acudir a ese cine, ¿no? Efectivamente, Bruno. Ahora es el momento de quedarnos en casa. Yo me quedo en casa. Espero que todos los que nos oyen también y veremos las películas que nos trae la tele, el ordenador, los móviles, todas las pantallas más pequeñitas, pero con una oferta realmente interesante y además casi casi infinita. Como una oferta interesante e infinita, José Manuel Esquibano aquí, en La Rosa, los ventos en el callejón. José Manuel, muchas gracias. Nada, a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que como siempre nos trae Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, hermosos, ¿cómo estáis? Bueno, Javier, nos situamos en el Amazonia, ¿no? Nos situamos en los bosques tropicales, eh, concretamente en la Amazonia y en que, los que bosques va, que, también que, de África, que son que, los que han claro, sido estudiados. Por, porque este... es, lo que le pasa a uno le pasa al otro, ¿no? El CO2 es allí y en todos sitios. Exactamente. ¿Os acordáis de que de pequeño en, el, en los colegios nos enseñaban aquello que nosotros necesitábamos oxígeno para vivir sí. y las plantas, los árboles, lo que necesitan para vivir es CO2? Por eso eh, los científicos y eh, la comunidad científica siempre ha llamado a, a las masas boscosas eh, tropicales, que son las más importantes de, del planeta, eh, el, son los sumideros de CO2, son los que eh, realizan un proceso que, ya, que llaman los científicos el secuestro o captura de carbono. En estos momentos de cambio climático, de tanto eh, CO2 presente en la atmósfera, estos bosques eh, tropicales, estas masas boscosas, cosas eh, tropicales son importantísimas para eh, poder cambiar eh, intercambiar ese CO2 que ellos esa, es el, esos bosques, esos árboles necesitan a cambio de eh, limpiar la atmósfera de vaciar un poco la atmósfera de ese CO2 ¿no? que eh, está eh, cada vez eh, más eh, impulsando el, el cambio climático. Bueno, esto se sabía en los eh, modelos que manejamos Estaban los científicos sobre cómo, iba a o cómo está evolucionando el cambio climático en, en estos eh, momentos y en los próximos momentos. Lo que ocurre es que un reciente estudio publicado en, en la revista Nature pues, eh, ha echado por tierra todas estas previsiones porque hay que volver a realizar estos modelos porque se han dado cuenta que estas masas boscosas no van a funcionar. ...como hasta ahora se, estaba, eh, se preveía... ...sino que van a invertir... ...no, no solo van a dejar de funcionar... No, ...no van a dejar de secuestrar ese CO2... ...de ser ese sumidero de CO2... ...sino que en poco tiempo... Va a, ...el resultado va a ser el contrario que van eh, a dejar de eh, consumir este CO2 y lo van a eh, dejar en la atmósfera, por decirlo de alguna manera. Qué maravilla, o sea, que el atracón ya les ha llegado a tal saturación es... de CO2 que ya no pueden más. Pues, Exactamente, lo que ocurre, que eran aliados estos bosques claro. ¿eh? y, y al final dicen, y, bueno, han de llegado vosotros. a su límite. Lo que ocurre es es lo siguiente, en este estudio eh, reciente se han analizado, se han estudiado durante los últimos 30 años, eh, 565 bosques tropicales y eh, desde la década de, de los 90 y hasta el año 2000, por ejemplo, eh, se empezó en 1983 concretamente y el último estudio corresponde a 2014. Se, en, en estos eh, bosques, fundamentalmente de la Amazonia y de, de África, eh, de la zona del Congo, por ejemplo, eh, se han medido y, y se han controlado una serie de árboles testigo durante estos últimos últimos 30 años para ver cómo han evolucionado y lo que eh, eh, se ha constatado es que la evolución ha sido negativa, es decir, que han des ha desaparecido masa boscosa, ha desaparecido muchísima masa boscosa, Concresan, concretamente 300.000 árboles en África y en el eh, Amazonas desde el año 83. Vale. Es decir, Eh, el, el, la capacidad máxima de ser un eh, sumidero de CO2 se alcanzó en los años 90 y eh, eh, pasados tan solo 20 años, es decir, en 2010 ya había disminuido esa capacidad de sumidero de CO2 de estos bosques, había disminuido un tercio. Eh, se han, se han, eh, los científicos se han dividido en, en, en varios equipos que han controlado una zona, la Amazonía, otra zona, eh, de África y han ido a lugares hasta lugares muy remotos. Por ejemplo, eh, para llegar a un parque nacional del Congo eh, tenían que atravesar, realizar una travesía de una semana en canoa para llegar a esos, a esos sitios que ellos habían establecido y que han controlado durante estos últimos 30 años. Bueno, pues ni siquiera en estos sitios tan remotos parece ser que las noticias son buenas. ¿Cuál de las dos masas grandes, masas boscosas, va eh, a empezar a, inver a invertir su función? Pues eh, va a ser el Amazonas. Fundamentalmente va a ser el Amazonas más rápidamente. Lo que ocurre es que una, las causas eh, se encuentran en que la superficie forestal ha disminuido un 19% en este tiempo, mientras que las emisiones mundiales de CO2, por el efecto humano, eh, han aumentado en un 46% ciento en, en estos últimos 20-30 años ¿no? el, el, lo que ocurre es que claro los impactos negativos de, la, de los aumentos de temperaturas las sequías están, han ralentizado el crecimiento y han matado a muchos árboles y han impedido que otros nuevos eh, eh, crezcan ¿no? Madre en, mía. en este estudio ha colaborado hasta 100 instituciones de, de todo el mundo 100 eh, organizaciones entre ellas eh, hay una española, la, la científica Aida Cuny Sánchez que ha sido una de las coautoras de este artículo publicado en, en, en Nature, ¿no? El cambio de ciclo para los bosques tropicales lo que eh, eh, eh, supone es que van a dejar de ser ese sumidero de CO2, van a dejar de secuestrar ese CO2 y se van a convertir en una fuente más de CO2. Es decir... Sí, Perdona, eh, es eh, que no... Javier, esto me parece que tiene un sentido casi poético, poético no en el buen sentido, pero la poético venganza. metafórico, y es que ya se han cansado, se están vengando sí. los bosques, hace sí, exactamente, como dices un... ahí os dejo, porque una ya una me está ap ¿no? Apocalíptica, llena de poesía, por así decirlo es de decir ya estamos hartos, ¿no? De, de, de vosotros, y nosotros hemos llegado más a, a, hasta donde hemos podido ¿cuándo la Amazonía que va a ser el, la primera masa boscosa va a dejar eh, de realizar esta función y va a invertir su función? pues muy prontito se esperan los científicos que para el año 2030, 2035, el, el, el Amazonas ya empiece a realizar este, esta inversión de función, este cambio de función. El, esperan que los, mm, mm, eh, la masa boscosa de, del centro de África tarde algunos años más, pero llegará, tardará, pero llegará también. Es decir, no es una cosa, eh, eh, es una cosa que tenían previsto en estos modelos, pero que se ha anticipado muchísimo a, a lo que ellos prevían, con lo cual los modelos de cambio climático, Hay que volver a rehacerlos. El 17% de las emisiones de dióxido de carbono eh, eh, eh, se han invertido en la década de los, de los años 90. 21.000 millones de toneladas de, eh, de CO2, es decir, lo que todo consumen el Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá. Son bueno, señales del fin del mundo. Javier Sevillano, Javier, muchas gracias. Hasta, hasta mañana. mañana. Recordar Ay. el horario de mañana. Mañana empezamos a la... Una. Una. A la una están las rosas, los vientos hasta las cuatro y media. Eso nada es. más y nada menos. Nos vemos mañana, mañana y escuchamos. La... Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias.